Siente La diferencia musical no existe comparación alguna marcando la diferencia sin más presentación. Aquí está la Elite Sound Card. ポテンん 俺。 Diferencia musical. No existe comparación alguna. Marcando la diferencia. Sin más presentación, aquí está. La. Elite. SoundCard. 全ン サンカー。